Verdi. a pasar si me deja sol. Cualquiera comete errores, no fue mi intención herir tus sentimientos Dame otra oportunidad, no me dejes de amar